Tal vez como nunca en todo este ciclo, este ha sido el momento más esperado por todas y todes y todos. Davidito de Juan y De Pian. Gracias, Nicolás. Este, ¿por no, no, no entiendo por qué esta vez es el más esperado y no siempre es? El Porque más hemos esperado. tirado unas temitas como para ir entrando en clima y además no sé si notaste mi lenguaje inclusivo. Sí, sí, sí. Porque me sorprendiste, digo, no puede ser, ¿quién es esta LP? Sí. Porque tiene una cosa lingüística, pongo LP en el mataburro uh -huh. de ahora que es eh, Google. Sí. Y las dos primeras notas, te cuento los títulos. Sí, me llamó la atención. Su aspecto confunde, pero su voz no. Y el otro, LP, la cantante lesbiana más de moda. Son hijos de puto. <risa> barbaridad. Ah, son unos guachos. <risa> una barbaridad. ¿Cuál peor que otro? Una barbaridad. ¿Por bueno, qué no hablan de la música? Sí. ¿Qué? ¿Qué la, una locura, una locura. Una locura. Este, bueno, eh, la cantante LP que estamos hablando, cantante, productora. Laura Pausini. No, se llama ah. Laura Percolizzi. Ah. Bien, ¿Eh? Laura la Pergolizzi conocida como LP nacida en New York en 1981 y este una una cantante que tiene una voz sinceramente Ay, muy particular muy particular y que, que antes de, de, de tener esta trascendencia que no es, no es no es hace mucho eh el disco creo que salió eh, el que eh, vamos a escuchar en el 2017 2016 este es una cantante que tiene que tiene muchos años en la, en la, en la música porque fue fue productora este de, de cantantes como Rihanna Cómo le, le hacía temas le hacía, Rihanna, sí, Cher, eh, eh, Cristina, Cristina Aguilera, tiene otros dos discos más que no no no no fueron muy muy conocidos este en el ambiente seguramente en el le, le, le anduvo le, le anduvo errando en la parte de los negocios este tiene un estilo en, en algunas canciones hasta hasta bueno bob Dylan seguro que lo mm. que lo tiene no solamente por, por lo como cante, y físicamente o sea él, él, él es una es como el estilo Bob Dylan, ¿no? Para vestirse, su peinado, la forma de vestirse, mm. las acústicas que utiliza, también utiliza bukeleles. Eh, y, y, y me pareció muy... Hay cosas que tiene muy de Tom Wait y, y también de nuestro Leonard Cohen tan querido. Oh. Por eso cuando... Me, escuchando la... Yo nunca lo hubiese asociado con Rihanna, Cher, Bacti Roy, Cristina Aguilera, ¿eh? Uh -huh. También a veces uno se... Eh, ¿Cómo eso te despista, ¿No? Las cosas que ha compuesto para ellos y, o, y ha ayudado a producir otra cosa Lo que sí. hace cuando canta para lo que sí. le, lo que ella quiere cantar Sí, y, y en el 2015 el, el disco que, que, que ella la, la, la rompe no o salta al, al estrellato, digo O salta a que, que sea eh, masiva ¿no? que muy todo el dila. mundo Muy dila eh, Una cantante que, que cuando vos la escuchás Tiene eh, es, es, es algo es algo muy raro cuando porque no tiene una voz tampoco cuando dice el, el, el título que vos escuchaba que vos decías recién eh, mm. su, su figura confunde pero su voz no este, Su aspecto confunde pero eh, su voz no Sí eh, qué sé yo No o sea, es, es, es muy andrógina en todo en todo en físicamente todo. Y, y la voz también es eh sí está bueno no sabes por dónde me, me hizo me, me hizo acordar también a Pi Harvey pero tiene mm. pero tiene todo el condimento de, de este pop nuevo que no tienen los otros los otros son mucho más rockero que yo PG Harvey que yo este, hasta Leonard Cohen algunas cosas es más rockero que ella esto es mucho más pop pero también tiene todo ese condimento que, que decíamos recién Bob Dylan eh, Leonard Cohen Tom wait eh, Piy Harvey también me, me, me hizo acordar mucho a, a, a lo que a lo que hace este lp la verdad que me, me sorprendió una, una, una, una de las cosas que tiene, vos que es una silbadora compulsiva. de lo hace bien! Y vos sabés que silba todo el tiempo, pero no no este, en vivo también. Estuve viendo un par de videos de ella y... Tiemblan los hermanos Cuesta. Tiemblan los hermanos Cuesta, <risa> sí. sí y, y después vos sabés que debe tener una, una, un estudio también en la parte lírica, porque la vi este en, en Roma, eh, que no sé si no era el Coliseo, si no era el Coliseo era un teatro muy parecido al Coliseo eh, cantando con una cantante italiana y entra a, cantando un agudo que parecía una cantante lírica adentro de, de, de ese de, de ese mega estadio eh, me gustó mucho la simpleza de las canciones cuando las hacen en vivo hace tiene, viste que está de moda esto de, de hacer especiales para televisión eh, acústicos lo, lo empezó en TV hace 25 años, pero después cada marca, por ejemplo, la marca de eh, Corona, tiene una Corona en Concert, donde Natalia Lafourcade hizo eh, casi la presentación de su disco Musas, ¿Eh? Eh, y, y tiene esta, este, este juego con el folk y con él y con la música electrónica que, que es muy interesante lo que hacen eh, en, en el tema que vamos a escuchar que se llama los on you que es, es la canción más eh, conocida de ella que es una canción que, que supuestamente le hace a su pareja en, en el momento de, de, de que se distancian y como que, que, que, que está que, que hasta le muestra hasta le muestra a su nueva pareja no como que está todo bien que se hayan separado, una forma de, de, de despedirse, ¿no? de, de, de, un, de un amor, de, de que las despedidas son más lindas que, que, que en realidad la, la convivencia, es un poco de lo que lo que cuenta ahí eh, ella. Y eh, sí, no, estaba pensando de seguir después de que yo hice una consulta. Uh -huh. No, no, pregúntame, no, para lo que estaba la gente esperando, eh estoberto no lo pasó nunca. No creo, yo no se lo escuché a Berto, pero bueno, capaz que lo, lo pasó alguna vez. Yo no se lo escuché nunca a Bertolini y si no... Eh, eh, escuchalo, Berto, Berto, no, no no es Berto. Sí, es Bertolini, Bertolini, Bertolini. Bertolini, este, no sé si lo pasó, no me parece que no. Eh, digo, este vuelvo a repetir, escuchen la simpleza. Son, eh, en el video que vamos a, a pasar y vamos a escuchar hoy, es Lost on You eh, LP, este... Esta muchacha todos Juan lo podemos definir como dentro de la gran categoría del indie. Sí, pero para para mí es más es, es más que indie. Para mí supera un poco el, el, el indie porque me eh, tiene un poquito más de producción el disco lo, los discos tienen muchísima más producción que, que, que lo que vamos a escuchar a mí me gustó eh, este lo son esta versión vivo? Eh, es en vivo porque lo que te digo son cuatro instrumentos nada más es guitarra bajo batería eh, y o silbido. y silbido de ella y ella también jugando con eh, instrumentos de percusión en sus manos y también usando sus, sus eh, anillos como como sonidos eh, una una performer eh, para mí eh, también es eh, creo que lo logroso lo que tiene esta esta chica es que tiene un, una movilidad en escenario que es este impresionante e eh, impresionante así que bueno vamos a escuchar eh, a lp o a laura pergolizzi haciendo lost on you y all the danger we came from burning like falling tender along before the days of no surrender years ago and will you know I can never lost your patience. Tell me that you love me more and hate me all the time. And you're still mine.